¿Qué tal amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquiera mi más reciente trabajo discográfico titulado Magia, en el mercado mundial del disco o en Disco en la Rumbita. Magia, siento magia, desde hace poco algo nuevo nace en mí. La no solo es la reina del pop latino, también es toda una diosa en el ambiente verbenero y en el mundo del coleccionismo. Contrario a lo que muchas personas creerían, su presencia en este circuito musical es recurrente. Discos como Magia, Peligro o Pies Descalzos son codiciados por los coleccionistas. La primera producción de un icono de la música pop a nivel mundial como lo es Shakira. Entonces se ha vuelto escaso ya que de pronto en su en su lanzamiento no hicieron muchas copias, solo lograron vender unas mil 1200 copias en el mundo. Entonces, como ya Shakira surgió musicalmente, ya es un icono a nivel mundial y como esta es su primera producción, se ha vuelto difícil conseguir esta esta pieza musical. Desde que Shakira comenzó Desde Magia, estoy pendiente a ella y el sí, lo encontré porque tampoco lo conseguía. Su valor va desde 500 mil pesos hasta 6 millones. Porque es que aquí en el medio es costoso, es costoso. Si uno se mete a las redes sociales, uno mira ahí el precio en euros, más de un millón de pesos. Buscándolo y buscándolo, también buscar el de peligro, pero ese sí tampoco la encontré. Y por fin en unas chacitas de del centro, lo compré, esa vez lo compré en $5,000 pesos, en el 95 algo así. Si me dio duro conseguirlo, o sea, yo sigo a Shakira desde, desde que ella comenzó. O sea, no sería justo de que yo lo entregara si ahora no se encuentra, o sea, todo el mundo acá... O sea, prácticamente lo está buscando para tener la colección. Sí me han ofrecido sumas muy importantes por el disco. Bueno, ya yo que me han ofrecido 6 millones de pesos por este tema. Pero, sabe, para este tema no no tiene valor, porque esto es un disco muy difícil de conseguir. tu Amarizatua adrena, eni obigo, almeno, huetan zol. Perteneziste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Con motivo de los 25 años del de debut del álbum Pies Descalzo de nuestra barranquillera Shakira, el heraldo se vino hasta el centro para hablar con todos los coleccionistas y distribuidores de música para que nos cuenten un poco cómo consiguen estas estos álbumes, estas piezas icónicas y cuánto valen. Aquí tenemos a uno de los distribuidores de músicos aquí en el centro, el popular Paco Rastrillo. Paco, cuéntanos un poco, te vemos en manos con uno de los grandes álbumes de Shakira y los difíciles de conseguir. De difíciles de conseguir. Cuéntanos un poquito sobre Peligro de Shakira. Bueno, Peligro es un disco súper difícil, súper difícil y muy valioso, ya que el coleccionista que tenga un, un disco de estos, así le, le colocará un valor de 5 o 6 millones de pesos Porque este uno de los discos más apetecidos en Europa, en Japón, en Alemania, en Bélgica, en Nueva York y en, y en muchas partes del mundo, ya que la barranquillera batió duro con estos temas. Magia y peligro son quizás los caramelos difíciles de la cartilla. Quien los tenga en sus manos posee un gran tesoro, una diosa verbenera. Así también puede ser catalogada Shakira, cuyas canciones sonaron a nivel picotero, bazares y discotecas. Bueno, Shakira, ella nació aquí en Quilla y ella vivió nuestra cultura musical. La música que sonaba los picot iban a las emisoras y se volvían muy populares. Por eso ella adoptó el tema El Waka Waka para una invitación que le hicieron en el Mundial de Sudáfrica. Y ella incorpora ese, ese disco y hace su presentación que fue un, una maravilla en ese entonces. Shakira también aportó mucho a la cultura picoteril y a, y a la verbena como el tema pies descalzos. A pies descalzos, descalzo, un disco muy importante también en la verbena como el que sonó hace poco, el Waka un disco que, que impactó y gustó mucho en el mundo picoteril. Del Sangalegua, claro, de, de Sudáfrica, o sea, de, de raíces sudafricana claro.